Valent, e propongo que retomemos un tema de la primera mañana. Bueno. María Elena Balda sufre diabetes y reclamó hoy ante nuestro cronista, nuestro cronista de exteriores el abandono de la obra social, que es en este caso el Sempre. Escuchamos lo que nos decía hoy María Elena. e o e s que el correo ya e n v i é la carta documento. Espero que se resuelva favorablemente, porque la verdad no entiendo por qué tomaron esta decisión. Eh, y o nos sé de leyes. pero creo que eh, el auditor este me abandonó como persona porque me dijo que no y no me dio ni ninguna explicación solamente que hay una persona acá que lo hace cosa que es, que no es real eh, y la verdad que uno se cansa porque eh, los que tenemos enfermedades crónicas tenemos una mochila bastante pesada que llevamos y las obras sociales se manejan así impunemente y creo que no O sea, nadie se lo merece. La obra social de la que habla m a r í a e l e n a Balda es el Sempre, razón por la cual vamos a hablar ahora con el gerente de el Sempre, José Jacobe, que nos atiende muy amablemente para hablar d este e tema. ¿Cómo le va, José? Sí, buen día, buen día, la audiencia. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Lautaro y Valentina lo saludan. Lautaro y Valentina, buen día. Buen día. José, eh, ¿qué nos puede decir acerca de esto que está denunciando eh, la asociada? Sí, no, en, en primer lugar, este, debo decir que está faltando a la verdad más allá de su su preocupación y su problema de salud que que lógicamente la conocemos eh, porque lo que l e ofrece siempre en realidad no es que niega una una cirugía ni una atención ni mucho menos al contrario lo que le propusimos a la ciudad es una interconsulta en Buenos Aires con otro centro que lo que evalúe es en forma integral su patología de base porque acá lo que le están proponiendo es una cirugía traumatológica cuando en realidad la f i l i a l a lo dijo yo no lo no lo pensaba decir pero la f i l i a l a lo dijo ella tiene un problema de diabetes de base uh -huh. entonces lo que le ofrecimos es este, que ella haga una interconsulta en un centro especializado en, en, en la patología de ella para que la evalúe integralmente porque lo que lo veíamos es que solamente e s t a b a m mirando la parte traumatológica y no la parte de su patología de base uh -huh. eso se le explicó por teléfono no es que se le dio una respuesta este, seca una venenatoria seca al contrario el auditor nuestro habló le explicó le sugirió porque nosotros este no es un tema de gasto es un tema de que cuidamos la salud de la f i l i a d a nuestro si la f i l i a d nuestro va hacia esa cirugía esa cirugía es un parche digamos en definitiva lo que nosotros evaluamos desde el punto estratégico entonces nosotros lo que le sugerimos es que vaya a ser una consulta integral que seguramente va a pasar por otro servicio a nosotros nos va a costar más pero sí van a atender la patología de base de la de la afiliada uh -huh. esto, esto sí, se sí, le explicó sí, a la afiliada sí. se, el, el, el médico víctor la llamó a la afiliada l explicó e en detalle cómo cómo era el, el <coughs> lo que se había e v a l a d o técnicamente y, y bueno la afiliada indudablemente tiene un, un convencimiento propio que a veces nosotros tenemos que lograr revertir eso priorizando su tema de salud uh -huh. nosotros lo que más nos interesa es que ella pueda resolver su problema de salud bien Esto sí o sí tiene que hacerse en Buenos Aires, José. Sí, sí. Este, si bien en principio se había ofrecido que la cirugía traumatológica, la cirugía traumatológica, se podía hacer acá, el problema de base, ya que es diabético, se recomienda hacer en Buenos Aires. Nosotros lo que le ofrecemos es un centro en Buenos Aires que vea su patología de base. En función de eso determinará si además de esa cirugía que puede llegar a haber que hacer, hay que hacer otro tipo de tratamiento. Uh -huh. Digamos, la idea no es. que resuelvan solamente la parte traumatológica sin evaluar la parte de la patología de base que es la más compleja que tiene esta e n f i r m e d a d Por ahí es un tema que uno no quiere entrar en la parte técnica médica uh -huh. de la paciente para no exponer su patología, uh -huh. pero bueno ella ahí declaró cuál era su patología y ahí es ahí donde nosotros apuntamos y le ofrecemos y le sugerimos que realmente acepte lo que la obra social le ofrece que es mucho más superadora lo que ella está proponiendo el lugar donde ya estaba bien, bien. Eh, esta eh, asociada debería concurrir a Buenos Aires y él siempre se va a hacer cargo de todos los gastos absolutamente que... todo nosotros ya le, ya le informamos eso eh. le uh -huh. informamos absolutamente todo cómo iba a ser la derivación qué lugar le proponíamos por qué le proponíamos ese otro lugar e s u e por eso digo falta la verdad cuando dice que el, que el médico o el auditor nuestro no dio ningún tipo de explicación todo esto que yo estoy explicando con términos más técnicos se lo explicó el auditor médico bien eh, José le pregunto cómo están trabajando eh, durante la pandemia cómo es la atención en las oficinas del siempre siguen atendiendo telefónicamente Nosotros por manera virtual atendiendo de forma virtual eh, hemos ido ampliando la red de atención lógicamente virtual la hemos ido ampliando hemos creando líneas de teléfono líneas de WhatsApp sí. este... El afiliado que por algún motivo no puede resolverlo en forma no presencial, si llega a necesitar una una persona mayor <coughs> o quien sea necesita este atenderse en forma presencial, hay una persona ahí para atender. Pero la idea es que nosotros colaboremos con la no circulación de la gente. Uh -huh. Hasta ahora hemos venido resolviendo bien los afiliados en, en, en la mayoría. En este, han estado de acuerdo con la modalidad de atención uh -huh. y siente que en muchos casos se resuelve más rápidamente que lo que era presencial, ¿no? Bien, eh, José, le agradecemos mucho por estos minutos y quedamos a su disposición. No, gracias a usted por dejarme aclarar uh -huh. esta situación porque si no pareciera que este, la obra social no se preocupa por los afiliados, cosa que no es así. Más allá de que tenemos un volumen grande de afiliados, este, siempre tratamos de brindarle a nuestros afiliados. la mejor atención y este es un caso que demuestra una vez más que al margen de de los gastos porque pareciera que solamente es un tema de gastos en este caso e podemos demostrar nuevamente que lo que priorizamos es que la afiliada tenga la posibilidad de que sea evaluado integralmente por su patología de base y, y no por algo puntual que le propone un prestador bien le agradecemos mucho José no por favor gracias usted e s